y siempre tiene también el otro costado de que termina siendo algo utilitario, de que termina siendo algo que podemos llegar a usar todos los días o que seguro en algún momento del año vamos a ir a buscar, como por ejemplo cuando se trata de un poncho, de una matra, de una cosa que usamos para abrigarnos, que la guardamos con mucho cariño porque también muchas veces las artesanías Son presentes que le damos a otra persona o que recibimos por, por un gesto de cariño. Así que bueno, a la pasada le saludamos a, a quienes hacen artesanías en todo el mundo y en La Pampa específicamente. Y lo digo a propósito de que ya está en contacto con la siesta que nos fue. Mimi Zavala, Noemí es artesana, es de Santa Isabel y va a charlar un ratito con nosotros Para, bueno, para contarnos más o menos cómo hace, cómo hace en el día a día, ¿no es cierto? Buenas tardes, Noemí. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Un gusto. Eh, bueno, aquí con un día espectacular, nublado, con miras de una llovismita, pero lindo, lindo día. Muy bien. Nos encanta saber que en el oeste está habiendo también un reflejo de lo que pasa acá, Faltó mucho tiempo la lluvia, así que bienvenido es que no solo que llueva, sino que tenga unos días así de guarda, eh, nubladito, como quien dice, para, para disfrutar y volvieron a aparecer las tortas fritas, Noemí. Obviamente, eso <risa> nunca se pierde. <risa> eh, sí, sí, hemos tenido hermosos días, la lluvia ha llegado por suerte para alivio de, de nuestra gente, de la gente de campo, eh, que no, no es para menos, o sea, la sequía, eh, todo el, lo que se lleva, ¿no? Entonces la lluvia alivia un poco eh, al productor, eh, si bien es cierto nosotros también, porque nuestras plantas florecen, eh, nos dan un, una buena flor para poder tener nuestros, nuestros tejidos, nuestras lanas, claro. darle, darle colores a nuestras lanas. Ahí está, ahí está, ahí vamos llegando a los materiales con los que te ves eh, periódicamente y te las rebuscás y vaya como lo haces, eh, digo a propósito de, de que usás este, seguramente lanas que se, que se, que se recogen en, en la zona donde vivís y, y, y esto que eh, le quedó sonando en la cabeza a alguno que nos está escuchando, ¿cómo es que eh, salen las tinturas? Porque muchas veces cuando ven acá en, el, en, la, en la casa de la artesanía pampeana, digo, en el mercado artesanal que hay en Santa Rosa, no se dan una idea de dónde salen esos colores, las personas se quedan así mirando como diciendo, ¿qué será? No, viene un frasquito seguramente que le, da, le echan así, le da esa tonalidad. Contanos, eh, Mimi, por favor, cómo es que se logran este, los colores que acompañan a las texturas del tejido pampa. Bueno, empecemos por el comienzo. Nosotros, si bien es cierto, somos, yo personalmente soy parte del mercado artesanal eh, del cual eh, estoy muy orgullosa de pertenecer y tenemos el apoyo del gobierno. El mercado artesanal pertenece a la provincia de La Pampa. Eh, esto sería eh, como un taller o como una, cirfu, una, eh, ¿cómo te diría? una sucursal, porque también a su vez de hacer artesanía vendemos todas las artesanías de nuestros artesanos pampeanos tanto cuero, madera, hueso, y a nosotros nos toca la parte en el oeste de lo que es tejido. Eh, la lana la trae en el Ministerio eh, de Santa Rosa, eh, producciones artesanales, eh, nos dona la, la lana de oveja para las artesanas, las cuales trabajan con máquinas, eh, que antiguamente se llamaban rueca, ahora son unas maquinitas eléctricas o a uso. Nosotros hacemos en Santa Isabel desde el inicio hasta el final. El inicio empieza limpiando la lana, lavando la lana, hilando la lana. Algunos la lavan antes de hilar, otros la hilan con esa grasitud porque corre más. Eh, haciendo nuestros tintes naturales, nuestros tintes se tiñen con raíces de jarilla, de piquillín, eh, de todo el yuyo, la manzanilla altepampa, que algunos llaman, eh, romerillo, eh, todo el yuyo que anda en el pueblo, todo se puede teñir. Teñimos con eucalipto, eh, con la cáscara de la cebolla, pero bueno, todo lo que nos proveen nuestras plantas y a nosotros nos sirve para tinte, le damos el colorido a nuestra lana. Una vez que hemos tenido y hemos teñido todo eso con distintas distintas hierbas o distintos chuyos, eh, raíces, eh, se hace el procedimiento de lo que uno quiera hacer, un poncho, una cartera, una ruana, un cinto, eh, un morral, una faja, bueno, variedades, variedades de cosas. Eh, también podemos incorporar anilina, digo, para darle una tonalidad, por ejemplo, el negro que... Si no es natural de la lana de oveja, lo tenemos que tener con anilina o el rojo. Eh, Se usa muy poco. Lo que más usamos es lo natural, mantener la autenticidad de lo que hacemos. Muy bien. Qué bueno esto que lo explicás perfectamente, Mimi, porque muchas personas creen que, claro, que el, el hacer el, ese, ese poncho, esa, esa rueca es... Este, una cosa que por ahí la, está en un cuento, el hilado a, con un uso, eh, teñir la lana con plantas, con, con las plantas autóctonas, esto le está abriendo lo, lo, los ojos a la audiencia, te digo, Mimí, más de una persona que nos está escuchando está diciendo ah la flauta, pero ¿cómo? ¿Cuánto laburo que es? Este, y hay sí. definitivamente, definitivamente mucho trabajo, ¿Qué, ¿cómo es? Eh, Noemí, también digo porque hay que tener paciencia ¿Cómo es este, la elaboración de una prenda digamos, pongamos mediana eh, como puede ser un bolso o, o un morral ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo de elaboración Pero ¿cuánto? porque son distintas etapas ¿Cuánto trabajo tiene realmente una, eh El artesano tiene la virtud de tener paciencia eh, de saber lo que quiere, o, o de lo que apunta, de lo que le gusta. Entonces, cada artesana, no hay en Santa Isabel una artesana que no empiece hilando y termine su tejido. Eh, no vas a decir, tenemos una tanda de artesanas que se dedican a hilar exclusivamente y otra tanda a tejer. No, casi todas las artesanas hacen todo su proceso y terminan su prenda, digamos. Un morral, sí, te puede tardar una semana en tejer, pero todo ese proceso anterior te llevaría 20 días más o menos entre hilado, lavado, porque también depende de las horas que vos les dediques por día. La mayoría de las artesanas son mamás, son amas de casa, entonces bueno, tienen que dividir sus quehaceres con el, el hilado, el tinte y el tejido. El mercado artesanal está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 19.30 horas, corrido. Hay artesanas que concurren al mercado artesanal y hacen todo el proceso en el mercado artesanal. El hilado, el lavado, el teñido, porque gracias a Dios tenemos ese beneficio. Un mercado con calefacción para el invierno y refrigeración para el verano. Entonces... Eh, medianamente estamos cómodas, están cómodas, eh, los telares están plantados, están a disposición. Entonces, y hay otro grupo de artesanas que trabajan en sus casas por distintos compromisos. Eh, todo lleva su tiempo. Un poncho aproximadamente entre el primer proceso y el último proceso son dos meses y medio a tres. Qué vale. Entonces, bueno, wow, <ríe> qué paciencia. Y la otra es la satisfacción cuando ven la prenda terminada, cuando viene la directora Andrea Pombar, que es la que se encarga de comprar, porque también es eso el otro beneficio que tenemos las artesanas oesteñas, sea Santa Isabel, sea La Humada o sea Chosmalal. El beneficio de que cada dos veces en el año eh, venga el mercado eh, de Santa Rosa a comprarles las prendas lo que han tejido durante eh, esos meses, las cuales han participado, nuestras prendas han participado de la fiesta que se realiza por el mes de julio en Palermo, eh, que es un orgullo enorme porque no sabes la satisfacción que nos da cuando dicen eh, una señora de Chosmalar gana un premio, o en Santa Isabel, eh, no, eh, es más pasión, es, es apostar al año que viene a ver qué otra prenda la, se puede hacer mejor para lograr el otro premio, digamos, no importa quién, lo importante es que sea de aquí, que sea nuestro y que digamos, wow, pasamos. Eh, eh, hoy por hoy estamos en, en el recorrido, hoy si me dejas hablar, disculpame, no, ¿eh? cortame no. cuando vos quieras porque yo empiezo a hablar con tanta pasión de lo que a mí me gusta y que eh, se me escapa el tiempo. Eso es lo que estábamos eh. buscando, Mimi, que te sintieras cómoda y que nos contaras en detalle, este, no solo de, del trabajo de cada una de las personas que se dedican a la artesanía, sino cómo está ahí la cosa en el pueblo y cuál es la relación, cómo sienten esta relación con el mercado artesanal pampeano, que además el año pasado obtuvo un reconocimiento cuando cuando le, dieron, le dieran este, la, marca, la marca País, creo que se llama, es un reconocimiento, bueno, muy importante para que cualquier persona eh, del extranjero o alguien de otro, de otro lugar extremo del país pase por acá y diga, ah, bueno, esto es verdaderamente de acá, esto es verdaderamente artesanal. Digo, esta, esto que vos estabas contando, medio que lo tenía entre las preguntas, Mimi, así que sí. me, me has facilitado... Este, mucho, mucho las cosas y nos ha dado gran entusiasmo escucharte porque hablas con un amor de las cosas que hacen no solo vos, también otras mujeres de allá, de Santa Isabel y la zona, nos encanta escucharte, Mimi Bueno, nosotros eh, hace dos años se inauguró el camino de las artesanías que une toda la pampa hasta Chosmalal que va siendo recorrido, Santa Isabel es el, el centro, digamos eh, de nucleación de artesanos eh, nos sentimos muy cómodos con el mercado artesanal de Santa Rosa, justamente por eso porque hacen, nosotros daremos nuestra parte desde aquí en aportar nuestros trabajos eh, de que sean mejor calidad para poder lograr el, el camino de las artesanías, nos llevó a ser marca país también, entonces eso día a día eh, es como que uno apunta un poquito más y qué bueno, qué bueno que desde tan lejos o desde aquí nosotros tan lejos tan alejados de todo, podamos aportar nuestra sabiduría, nuestras enseñanzas de nuestros ancestros y seguir, y seguir con, con lo autóctono con, con lo que no, no queremos que se pierda, sin dejar de reconocer a grandes artesanas como Doña Luisa Cabral, eh, Doña Veneranda Cabral, Doña Perfecta Cabral, grandes artesanas que hemos tenido en el pueblo y gracias a ellos se ha construido un mercado en, en Santa Isabel, un edificio para que los, las personas que vengan detrás de ellas eh, podamos llevar con, con gran satisfacción, con gran orgullo esos nombres, de decir, esto se hace en mi pueblo y esto lo empezamos a hacer en nuestro pueblo. Eh, no, eh, al, al, ministerio, al gobierno de la provincia y a, a nuestra directora, que en este momento es Andrea Pombar, un agradecimiento enorme, compartió con nosotros el día del artesano anticipado fue el sábado, en el cual hicimos una feria artesanal donde se venden todos nuestros productos, tanto tejidos como lana hilada, lana teñida, se hizo una capacitación de, de los tintes naturales de la zona el día sábado y también se participó con la parte de cerámica, porque también tenemos un, un espacio para la cerámica con la arcilla local. Entonces, bueno, eh, es, es, es un honor eh, yo estar en el mercado y ya te digo, y esto a mí me ha llevado a, a capacitarme un poco más, pero gracias a las artesanas, a las señoras que me acompañan, eh, donde decimos vamos a hacer esto, están conmigo y, y sin más agradecer a la Dirección General porque sin ellos no, no hubiésemos llegado a donde estamos hoy. Si ellos no hubiesen aportado su granito de arena, eh, llevando nuestros tejidos, promocionando nuestros tejidos, eh, estaríamos acá en Santa Isabel nomás y, y nada. Buscando una sombra, que... buscando una sombra, un reparo... Eh, frente a la intemperie del, del mercantilismo y todo eso que anda dando vuelta y que siempre anda rapiñando. Mimi, la verdad es que es un gustazo tenerte en la siesta que nos fue, en Radio Kermés, Este, Nos diste lo que andábamos buscando y ahora nos quedamos con la sensación, con la seguridad de que en, en Santa Isabel hay un verdadero yacimiento de cultura pampa y de, y de artesanías de primera. Eh, y no solo lo digo por las tinturas locales, sino por las manos que trabajan todos los días en cada una de esas prendas. Muchas, muchas gracias, Mimi, que tengan muy buena jornada y felicitaciones a vos y a tus compañeras por el Día del Artesane, como decimos nosotros, que fue, que fue ayer, pero lo podemos festejar todo el año, Mimi. Exactamente, se festeja todo el año. Bueno, un gusto de que ustedes que hayan comunicado conmigo y a través de mí hacia, mi, hacia nuestras artesanas locales y, y alrededores. Y bueno, sería un placer que cuando gusten venir a conocer más de nuestro pueblo, de nuestras artesanías, eh, los invitamos, los esperamos. No va a faltar oportunidad. Muchas gracias y que tengan muy buena jornada, Noemí. Igualmente, un placer. Hasta pronto. Noemí Zavala, artesana de Santa Isabel, trabajadora de todo el año, no solo de la artesanía, sino también del mercado artesanal de nuestra querida localidad de Santa Isabel, allá en el rinconcito del mapa, en el noroeste pampeano.